arriba ¡Ah! ¡Ah! Anoche desperté llorando, yo estuve soñando que te ibas de mí. Soñaba que tú me decías que no me querías, que susto me di. Te quiero, Más tarde cuando me di cuenta que todo era un sueño me puse a reír, pero anoche también me di cuenta lo mucho que pienso cariño por ti. Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más Anoche desperté llorando, yo estuve soñando que te ibas de mí sí, ¡Venga! No, no, no, no. Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más Anoche cariñito mío, vida de mi vida, qué susto me di ¡Venga! Caramba, anoche me di un susto, que sueño tan feo me quise morir ja. Soñaba que tú me dejabas, que yo me quedaba llorando por ti ¿Pero qué no ja. Despierto cariñito mío, vida de mi vida me puse a reír Pero anoche también me di cuenta, lo mucho que sueño cariño por ti ja. Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más Anoche desperte llorando, yo estuve soñando que te ibas de mí. Venga, menos mal que todo ha ja. sido un sueño, nada más. Menos mal que todo ha sido un sueño, nada más. Anoche, cariñito, mío, vida de mi vida, qué susto me di. Venga, Anoche desperte llorando. Yo estuve soñando que te ibas de mí. Venga. cari mi vida de mi vida que susto me